Entonces se encontraron a uno de nuestros siervos, al a quien habíamos concedido misericordia y un conocimiento específico de nuestra parte.